Y también vinculando esto con el trabajo de los intendentes e i n t e n d e n t a s del interior de la provincia de La Pampa, o mal llamado interior de la provincia, de algunos, de algunos pueblos y algunas ciudades, vamos a hablar unos minutos a las 10 y 14 con Agustina García, que es la intendenta de Intendente Alvear、eh, Radical. Ella está en línea y va a hablar un ratito con nosotros. Agustina, buen día. Mauro de Radio c a r m e s t e saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, acabamos.、Bueno, hace mucho que no hablamos y gracias por atendernos. Sí, no, primero, por favor. Bueno,、eh, ¿venís a la reunión? ¿Estás en Casa de Gobierno? No. No. no. Me, estoy, me estaba enterando por la radio. ¿En serio? No, no.、Sí. Eh, pero digamos, no. Intendente a l b e r no está dentro de este programa. ¿De qué programa es? Programa ProPais, ProMancas. ProPais ya, ya, ya hicimos nosotros, ya、ah. pedimos el año pasado. A... En octubre o noviembre, no recuerdo bien qué fecha, firmamos un ProPais、eh, junto con la Cooperativa Eléctrica para、eh, ampliar el depósito de agua potable que, que tenemos en la localidad. Claro, vi esa, vi esa información en APN, por eso cuando te pregunté si no estabas, era que ya habían、sí. firmado. Quizá estos son. Ya firmamos inter... y estamos devolviendo. Ah, muy bien. Y eso está funcionando normal, bien. Eso, sí, el, acá el servicio de, tanto de, de agua potable como de, de cloacas está concesionado a la cooperativa,、eh, son ellos los que se encargan, nosotros acompañamos con el pedido que, que viene a partir de, de la cooperativa. Nosotros,、eh, con el crecimiento que ha tenido Alvear demográficamente hablando en este último tiempo,、eh, se requería de una cisterna más para conectar en, en, en lo, en donde se deposita el agua. que viene del acuífero que,、uh -huh. que viene desde, desde ceballos si、sí. eh, necesitamos á b una cisterna más para, para aumentar la capacidad de, de, de almacenamiento e s e proyecto ya se había armado nosotros lo presentamos en el programa p r o p a i c y se aprobó y lo firmamos en, en octubre o noviembre no recuerdo bien qué mes ya se firmó y bueno ya el dinero ya vino ya se hizo la obra también y Y estamos en el proceso de devolución. Una vez que terminemos, pediremos otro para otro proyecto. Así es el proceso: se termina de devolver y se pide otro. Así sería el proceso. Así es, sí. Bien. Bueno, Agustina, también te convocamos para hablar un poco de política, que también nos interesa. Y sobre todo, este, qué mirada están teniendo intendentes e i n t e n d e n t a s de distintos pueblos de la, de la provincia, en este caso del radicalismo. ¿Cómo están viendo este año, este, en, año eleccionario? ¿Y qué tiene que hacer la UCR? ¿Se tiene que aliar con el PRO, con, con la Libertad Avanza, meter también al tiernismo? ¿Qué, qué, qué panorama ves vos? Mira, la verdad es que desconozco un poco el paño político partidario,、eh, un poco por estar más que nada abocada a la gestión municipal, que creo que es lo importante y lo que se debe priorizar por parte de los, del partid de los partidos políticos en general. A ver, nosotros llegamos acá a una, una gestión local, ganamos el pueblo después de cuatro años de cero posición,、eh, con, con una alianza obviamente dentro de Juntos por el Cambio, con el PRO,、eh, y en base a eso creo que también son los planteos que, que tenemos que tomar、eh, para, para ver cuáles son las decisiones.、Yo、mañana voy a tener la visita en la localidad del presidente del partido, Federico.、Eh, uh -huh. Y será uno de los temas que, que podré hablar con él.、Eh, pero particularmente, bueno, no, no he participado de la última reunión, de, de la última convención,、eh, para poder plantear mi postura. No, no estuve participando. Y, y también, bueno,、eh, recién mañana voy a poder tener una charla más profunda con el presidente del partido para ver cómo se sigue. Bien, Federico Guidulli dijo acá en Radio Kermés. Que ve difícil una alianza con la libertad avanza. Más allá de esta reunión que vas a tener con él y va a ser una reunión más, más formal, uno imagina, ¿qué posición tenés vos? Y a ver,、eh, yo creo que en, en una, ver, tendremos que evaluar si, si se priorizan los principios del partido y en, en esa base creo que también veo difícil una,、eh, una, una alianza con la, la libertad avanza. Eh, o si, si se prioriza lo electoral. Digo, también hay que ver qué es lo que hacen、eh, hoy nuestros、eh, compañeros de,、eh, de lista, la gente que nos acompañó en la alianza, que es la gente del PRO, para ver cómo seguimos nosotros también.、Eh, en particular, creo que, que muchas de, la, de las gestiones locales se van a convertir en, en frentes vecinales o alianzas vecinales para no, no perder mayorías en el Consejo. Sin embargo, Poli Altolaguirre, que es el presidente de, del, del, del bloque de la oposición en la legislatura, le abrió el grifo a todos. Sí, a ver, hay posturas muy encontradas, por eso. Y, y de todos modos, la decisión no pasa ni por Federico ni por Poli, sino que pasa por un órgano más importante, que es el órgano de decisión del partido, que es la Convención Radical. Será la Convención quien decida、eh, qué, qué camino tomar. Eh, en base a un debate y una asamblea que se, se pueda llegar a, a, a hacer. Me parece que hoy lo necesario para hablar de e s a s cuestiones electorales, el partido debe convocar a la convención provincial para poder plantear esa postura, Digo, la postura de cada uno de los intendentes,、eh, de última ni siquiera una convención, o de última una asamblea convocada por la convención. Eh, con integrantes y con, con intendentes y convencionales y diputados provinciales y, y legisladores nacionales para ver qué postura se toma.、Uh -huh. eh, ¿Tiene que ir con candidatos propios, pensás vos, la, la UCR? A ver, nosotros desde, desde el espacio siempre priorizamos tener candidatos propios.、Eh, lo hicimos en, y,、eh, en 2021 cuando ganamos la elección、eh, con. con Con Cronenberg,、eh, acompañando a m a c e i r a Keira,、eh, y lo hicimos también en, para el, nuestro candidato a la gobernación a través de una interna、eh, con, con Martín b e r o n Garay, pero siempre priorizamos tener candidatos propios.、Uh -huh. ¿Y vos te ves por ahí? O ¿Cómo estás ahí? No,、eh, siendo... no a ver, no, a ver no, nunca cierro la puerta a nada, pero la, la realidad es que. Eh, hoy uno prioriza、eh, la gestión local,、eh, a mí la gente, tanto a mí como Dios, g i bien s o fui electa viceintendente en una circunstancia、eh, muy particular, me toca asumir la intendencia a las tres semanas de haber asumido,、eh, pero la realidad es que u n a la gente a nosotros nos eligió para gobernar la localidad y creo que eso es lo que p he d i c o hoy.、Uh -huh. Eh, ¿Y cómo está el radicalismo? Digo,、eh, por lo menos, ¿cómo lo ves vos al radicalismo? Si está fuerte, si está este, con, con intenciones de pelear en serio, después de lo que fue la alianza con el PRO y también un poco ser furgón de cola de Macri durante muchos años, fue una, una de las críticas también que se le hicieron, porque firmaron una, un, un, una alianza electoral y finalmente se quedaron sin ningún cargo. Hoy en día,、sí. eh, ¿cómo, ¿cómo está después de eso? ¿Tienen ganas de seguir con alianzas o también desde un partido centenario como el radicalismo dicen, bueno, me parece que ya esto no va más porque siempre nos quedamos con, con las ganas de, de más? Sí, a ver, esa postura es cierta desde, desde, el, desde un plano nacional.、Sí. Creo que el radicalismo ha perdido mucho, particularmente creo que en La Pampa no fue tan así. De hecho, si hoy uno hace un. Eh, un conteo de la cantidad de intendentes que, te, que tiene la oposición hoy, la mayoría son radicales,、eh, la mayoría de los diputados también son radicales, los últimos candidatos a gobernadores han sido radicales y lo hemos ganado a través de una interna.、Eh, creo que, que sin dudas en la Pampa no, no ha sido tan así.、Eh, me parece que, que digo, es, si bien es una postura que es cierta a, en el plano nacional, El radicalismo nacional ha perdido muchísimos espacios,、eh, pero creo que en La Pampa todavía hemos dado pelea durante todos estos años de alianza、eh, con nuestras posturas, nuestros ideales y nuestras banderas, y, y ni siquiera acordando, hemos ido a una interna y hemos ganado cada una de las internas que se nos han presentado. Entonces creo que. Eh, eso habla bien de, de, de cómo está posicionado el radicalismo p a m p e a n o Te pregunto algo que quizás vos vas a salir por la tangente y me vas a decir que no estás adentro, pero sí lo estás viendo, puede que, que lo estés sintiendo.、Eh, la libertad avanza, está creciendo en la Pampa, ya tienen un partido, ya están pensando en, este, en algunas candidaturas a nivel nacional, pero también a nivel provincial. Y la pregunta concreta a vos, que sos radical, l Que defendés la democracia, los sistemas democráticos y que hemos hablado de otros temas también,、eh, siempre pensando en que la base democrática es lo que va a, este, nos va a conducir a, a mejores lugares, sobre todo mejores lugares desde la relación humana.、Eh, ¿Crees que、eh, este avance de la libertad avanza que se da a nivel nacional? ¿Se puede dar en La Pampa con la historia que tiene La Pampa de años y años de. Eh, este, de Peronismo en el poder y del radicalismo como oposición, o crees que acá no se va a dar tanto como a nivel nacional? No, creo que se va a dar como en, en, en el resto de las provincias se viene dando, digo, y, y de hecho se, se, está, se está viendo que de hecho han avanzado ya en la conformación de, de, de un partido provincial con、uh -huh. sus autoridades, un poco polémicos, si se quiere, pero. Eh, con una elección de autoridades, y e n cada una de las localidades están tratando de, de armar、eh, orgánicamente lo que es la libertad de avance, el partido como, como constituido. Creo que van a avanzar en candidatura, sí, por lo menos en esta, en esta intermedia van a avanzar con un candidato nacional, pero también digo, esto es muy cambiante y uno tiene que ver cómo, cómo evoluciona el gobierno de Javier Miley.、Eh, para ver si, si realmente hay chances o, o no hay chances de que, de que esto prospere. Digo, en lo particular, creo que si a, al gobierno de mi ley le, le, le va bien,、eh, creo que, que va a avanzar y si no, no le va tan bien como, como ellos esperan o los números que ellos、eh, tienen como objetivo no, no los logran, creo que, que se, no, no, no veo posible el avance de, de la libertad avanza, pero digo, Para pensar en una posible gobernación, tenemos que esperar todavía dos años más. Y, y la realidad es que la política es muy cambiante y de una semana a otra, yo lo, lo charlaba la otra vez con, un, con otro medio, un colega de ustedes.、Eh, el año pasado,、eh, hace dos años, ya estoy perdida con las fechas. <risa> Estamos 2023, en 25. En 2023, en, cuando nosotros fuimos a una elección en mayo, una elección provincial en mayo, Eh, la verdad que se veía todo tan polarizado para un lado o para el otro que el camino del medio no, no era posible. O era el k i h n e r i s m o o era、eh, juntos por el cambio. Y aparecen en agosto con un sorpresón, una lección de, de, de Miley,、eh, que la verdad que, que nos sorprendió a todos、eh, y, y nadie creía que eso iba a ser posible en mayo. Entonces digo, es todo tan cambiante. Y obviamente que cuando uno tiene a cargo un, una gestión, un gobierno, más que nada el gobierno nacional,、eh, todo depende de cómo le vaya al presidente. Entonces también、eh, creo que, que habrá que esperar resultados del gobierno para, para hacer una conjetura más cierta o, o de lo que puede llegar a pasar. n o、uh -huh. Recién dijiste la conformación de un partido polémico. ¿A qué te referías? No, no, no, la elección de las autoridades. Que fue, ah, bueno, porque fueron alguna... y vinieron y demás. Sí, hubo algunos problemas con algunos afiliados, pero tiene que ver con eso. Y, y te pregunto, que quizás no, no lo dijiste ahí en la respuesta,、eh, ¿crees que、eh, las, las candidaturas de la Libertad Avanza ayudan a un sistema democrático? Digo, por todo lo que piensan, por todo lo que dicen y, sobre todo, por, por el relato que están imponiendo a nivel nacional. De la baja de, de derechos, de plantear que, que, sé yo, que ver, en la ESMA、si、yo no, hay ñoquis、no, y demás.、Sí. Bueno, que yo no coincida con, con algunas cosas que, que se pueden llegar a plantear desde la Libertad Avanza no quiere decir que no, no podamos permitir una candidatura, digo, e s o es totalmente democrático. Cualquiera puede armar un partido político y presentarse elecciones、eh, después y、sí, una vez que, que está uno está en gestión, tiene la responsabilidad y la obligación. De, de acordar y de llegar a acuerdos para, para el bienestar de todos. Digo, Quizás no todos tienen la misma postura, de hecho,、eh, muchos de nuestros aliados tampoco la han tenido,、eh, pero evitar una candidatura o no permitir una candidatura o decir que una candidatura no es democrática、eh, no es posible porque creo que esa es parte de la democracia. Digo, podemos tener distintos pensamientos,、eh, pero todos pueden armar un partido político y, y presentarse elecciones. Si cumplen con los requisitos que, que tienen que tener, ¿no?、Uh -huh. Bien, bueno, perfecto.、Eh, paso un poquito a la gestión que también nos interesa、eh, y lo vinculo con esto a nivel nacional.、Eh, el, gobierno, sí. el gobierno de Miley plantea que hay que acomodar la macro porque ahí estarían todas las soluciones a la micro, pero la micro, que somos nosotros, las personas de a pie, cada vez nos cuesta más poder comprar lo que comprábamos hace un año atrás. O poder pagar los servicios como lo pagábamos hace un año, un año y pico atrás. En Alvear, más allá de que es un pueblo que quizás no, no tiene tantas necesidades por la ubicación geográfica y por la producción que tienen y demás, en la micro, ¿cómo les va? No, a ver,、eh, quizás siempre estuvo la concepción de que en Alvear, como, como hay mucha producción agropecuaria y hay gente que quizás tiene otro nivel adquisitivo. no hay necesidades y eso es totalmente falso.、Eh, en la localidad tenemos necesidades como, como en el resto de la provincia, como en el resto de las localidades. De hecho,、eh, cuando tenés gente de mucha plata, tenés、eh, la brecha cada vez más grande. Entonces, gran parte de, del resto de los habitantes、eh, queda muy, muy atrás en comparación de, de pocas personas que son los que concentran el poder económico. ¿no? Eh, Pero al ver, a ver, la, es la misma situación y yo lo he dicho en varias oportunidades,、eh, los responsables y los que vemos los efectos de, de las medidas económicas、eh, y quienes palpamos lo que es la microeconomía somos nosotros, principalmente los intendentes que es a quien le tocan la puerta para,、claro. para pedir una bolsa de mercadería, para pagar una boleta. Eh, o, o para comprar un remedio.、Digo. Y hoy uno ve que cada vez más gente ahí pidiendo, gente que quizás antes no pedía, y eso es lo preocupante y es la realidad.、Eh, y, y, pero uno lo ve, digo,、eh, sí, están como, se, los números macroeconómicos les dan a base del no consumo, y eso es lo que no que、eh, lo que no puede pasar. Y es lo que vemos en cada una de las localidades. ¿Están viendo eso, que hay gente que está solicitando cuando antes no lo hacía? Sí, principalmente jubilados.、Eh, a veces no, nos piden por alguna boleta de lujo, por algún remedio, pero sí, sí se ve, se ve gente, gente que quizás antes tenía trabajo y ahora ya no lo tiene o no trabaja tanto como antes.、Eh, uno, uno lo va viendo,、Ajá. lamentablemente es así. ¿Y, y pueden, hacer, este, pueden ayudar desde la municipalidad o también ustedes、eh, con los números están ahí? No, y con nosotros con los números también estamos ajustados. A ver, nosotros el 96% de los ingresos por coparticipación、eh, se van en sueldos、eh, por una herencia que, que hemos recibido. Nosotros antes de entrar se hicieron 40 contratos en la municipalidad. Entonces eso te compromete un montón. Si bien se está trabajando mucho、eh, para acelerar jubilaciones y demás, para ir achitando un poco、eh, ese número porque tampoco nos queda margen para gestionar. Claro. Eh, pero uno trata de ayudar en la medida que se puede. Con lo que vino del Fondo de, de,、eh, de Asistencia Económica, Asistencia Alimentaria, que lo votó, lo aprobó la Cámara de Diputados, la verdad que fue una gran ayuda. Claro, claro. Pero bueno, y, eso y... ya era temporal, hasta, hasta diciembre recibimos los fondos, después ya no, no recibimos más. Y eso lo vamos administrando en la medida que podemos. ¿no? Y, y si tenés que ajustar o si tienen que ajustar desde la municipalidad, ¿Qué es lo primero que miran? No, se ajusta más que nada lo que tiene que ver con, con proveedores, algún gasto que no sea tan necesario, se empieza a buscar más precios,、eh, se ajusta en horas extras,、uh -huh. eh, más que nada tiene que ver con eso, digo, tampoco hay mucho margen de, de ajuste, lamentablemente el combustible lo tenés que seguir pagando para, que, para poder seguir brindando los servicios, los sueldos obviamente que hay que pagar y cumplir en tiempo y forma. Eh, pero sí se trata de ajustar en, en otros gastos que, que no son necesarios. Quizás, no sé, la otra vez me ofrecían un show para una fiesta de, un festival de, de carnaval, y la verdad que hoy, en la situación económica en la que estamos, no nos podemos poner、eh, a gastar en una fiesta、eh, porque son esas las cosas en donde nosotros buscamos el ajuste para poder realizar otras gestiones. Claro, o, o hacerlo un poco más austero, Digamos,、sí. brindar también servicios para que la gente. pueda divertirse pero no gastar tanto no no sí a ver se, se hizo para el aniversario del pueblo una fiesta grande en la en la plaza que la verdad que、eh, estaba lleno de gente y hacía muchísimos años que no se veía pero、eh, no no es algo que podamos hacer todos los meses digo alguna situación muy particular siempre se hace para el día del niño para el día d el estudiante para el día de la madre、eh, para el día de la mujer siempre algo tratamos de brindar y de ir haciendo Eh, pero no es algo que todos los meses podamos hacerlo. Bien. Agustina García, la intendenta de Intendente Alvear, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias, Mauro, a ustedes por, por el espacio. Un abrazo, Agustina. Hasta luego. Agustina García, entre otras cosas,、eh, se p l a n t ó respecto a la alianza con la Libertad Avanza, dijo algo similar a lo que dijo acá el presidente de la UCR. Federico Guidugli, es difícil una alianza con la libertad avanza, pero también tiró un palito para la cuestión interna. Las alianzas no dependen de Poli Altolaguirre. Y respecto a la gestión,、eh, dijo acá en Radio Kermés que ve que cada vez más gente pide ayuda cuando antes no lo hacía. Las 10 y 34 minutos estamos en Radio Kermés hasta el mediodía.